León, bienvenidos, bienvenidas, una tarde más aquí a la 100.8, de y Ratia, El Choco. ¿Qué vamos a encontrar a lo largo de los próximos minutos? Pues como todas las semanas traeremos la actualidad de la sociedad también en El Choco de la Calle e intentaremos conocer la opinión de la gente sobre la radio. Concretamente queremos saber qué opinión tienen sobre este medio de comunicación. ¿Se si ha perdido su potencia? ¿Se sigue escuchando? ¿La gente le tiene en cuenta? me Escucharemos lo que la gente opina al respecto. También en el choco laboral dedicaremos unos minutos para hablar sobre diferentes... Técnicas para buscar empleo, una manera organizada de realizar una búsqueda activa de empleo para que todas las personas que estéis en situación de desempleo pues os pueda servir estos truquillos y para quien llevéis una temporadita pues, intentéis modificar alguna de las cosas que estáis haciendo para conseguir resultados más efectivos. En el Choco de la Sexualidad analizaremos una encuesta sobre como son los hombres y las mujeres ante el sexo. En el Choco del Bienestar hablaremos de la carga emocional que supone vivir una relación de pareja en complicación, así que veremos la manera de intentar llevarlo de la mejor manera posible. Y en la sección de Tu Choco nos dedicaremos a hablar durante unos minutillos sobre un tema de especial interés y sobre el que es necesario concienciarse y tenerlo en cuenta, que es la violencia de género. Música ¿Qué te apetece comentar algo? Pues ya sabes que puedes hacerlo por medio del Facebook en el chocoberrio y iratia o sino también puedes hacerlo mandándonos un correo electrónico a elchocoberriozariratia@hotmail.es. Espero que todas las personas que nos están escuchando hayan hayáis pasado una buena semana que aunque haya sido bastante pasada por agua el tiempo parece que está empezando a mejorar y que seguramente que el verano esté más cerca así que ya vamos a poder salir, recargar energía con el sol y disfrutar un poquito y sobre todo empezar a coger moreno Pues poco más que decir que disfrutar de los próximos 60 minutos miren al habla y poco más, comenzamos pa pa ra Comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. Pamplona, burlada, villaba y vive en una riada histórica con numerosas zonas cortadas por inundaciones. La altura y caudal de larga este pasado fin de semana en Pamplona fue superior a la crecida registrada desde enero. sus Pendo rotuno rotundo a Bartina y Barcos candidata más valorada. La presidenta recibe un 2,66 que solo empeora Jiménez, líder del PSN con 2,62. La diputada Degero Abay es la única que aprueba con un 5,4 y la más presidenciable. Sustituir el agua embotellada por agua del grifo ahorraría a la Administración 50 millones. España, entre los países más consumidores de agua embotellada per cápita, con 5.000 millones de botellas anuales. La Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, recibió el año pasado 4.800 consultas por problemas entre vecinos y vecinas que, según la última encuesta, afectan al menos a un 8% de los que han comprado vivienda en los últimos 10 años. La Guardia Civil del puesto de vecindario Gran Canaria detuvo la semana pasada a un hombre de nacionalidad nigeriana por haber ordenado presuntamente que rociaran con ácido a su mujer de unos 30 años de edad y también nigeriana. Y finalizamos la sección comentando que Amaya Izco destaca la relevancia que en el foro social tiene para superar el bloqueo que el Estado pretende imponer al proceso de paz y normalización. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia El Choco y en estos momentos vamos a hacerlo con la sección de El Choco de la Calle. Esta semana hemos querido salir a la calle para conocer lo que la gente opina sobre la radio. Como decíamos en inicio del programa, sobre si la consideran como un medio de comunicación que sigue estando potente, si la gente sigue escuchándola, si la gente... Ha decidido pasar a otros medios de comunicación, pues más potentes como por ejemplo podría ser la televisión. ¿Cómo ve la gente esto? Pues vamos a escuchar lo que opinan. Mañana toca currar. Futo jefe, ¿quieres hartar? ¿Cómo es? Pues supongo que depende de mi generación, es igual por lo que me ha tocado vivir, ¿eh? Mis padres oyen siempre la radio cuando están en casa, por las mañanas las noticias mucho más que nosotros, y es verdad que gente de mi generación no conozco que escuche tanto la radio, igual si por las mañanas, el coche, el típico de algo que entretiene y que quieres oír, pero no tanto como medio de comunicación de las pues, actuales y además sino como algo más de entretenimiento cuando vas en el coche, y menos igual estando en casa. Eh, pues las radios de comunicación aquí en lo que se refiere a Irunia y Ría hay poca tirada, me acuerdo antes cuando en San Juan estaba la Zarate y Gratia, en la Chantrea estaba Chantrea y Gratia, y luego era en Swain, sacaron una emisora de radio como ¡Oh! poquito, digamoslo así, poco potente solo para Anzuaín y Comarca, que hablaban de toda la historia de Anzuaín, los presos y cosas así, que solo duró un año. Las únicas emisoras así ahora en Iruñerría, digámoslo así potentes, son Egusqui Erratia, que cumple 30 años, que desde aquí quiero mandarle un saludo, y eh, Berriozario Erratia, que acabamos de volver a salir. Y en lo que se refiere a las nacionales, son las de siempre, la SER, la COPE, Radio Nacional y poco más. O sea, que en definitiva yo creo... ...que lo que son las emisoras de radio... ...ya no eran lo que eran antes... ...en los años 80... ...cuando había un montón, un montón de emisoras así... ...libres, ¿no?... ...digámoslo así... ...ahora ya parece que con la SER... ...con la COPE y con Radio Nacional de España... ...nos quieren, eh, digamoslo así... ...cerrar un poquito la boca... ...pero tenemos dos emisoras potentes... en ...Guskirratia y, y ahora intentamos... ...que sea potente también Berrizar y ...en definitiva... ...que no es lo que era antes... Bueno, la radio yo creo que en parte... ...se sigue utilizando... Es un medio de comunicación que, bueno, en el coche lo utilizamos bastante, en casa también yo creo, pero no es un canal fuerte. Yo creo que el canal fuerte ahora en estos momentos pues sería igual la televisión, eh, el internet, por ejemplo, pero bueno, la radio, yo para mi opinión, yo creo que se está utilizando. Yo en mi caso lo estoy utilizando, sobre todo en el coche. ...y en casa por pues, uno no escucha mucho... ...pero el vehículo sí me gusta... ...sí, yo sí que pienso que la radio... ...sigue siendo un medio de comunicación importante... Porque encima es algo que lo puedes estar escuchando mientras estás haciendo, pues es como tanto como trabajar, como conducir, o sea, es algo que está en tus oídos y no necesitas estar en un sitio ni ver, ni te permite hacer o sea, diferentes cosas mientras escuchas la radio, entonces sí que creo que es un modo cómodo y que todavía tiene tiene bastante, bastante fuerza, sí, sí. A mí parece que así Yo, por ejemplo, escucho la radio por las mañanas a la que voy al curro, y como sobre todo en el coche. Bueno, en el trabajo también tenemos la radio puesta. Y como yo me di informativa, me parece súper bueno, porque yo escucho radios locales y así, y está, está muy bien porque te enteras de mogollín de cosas pues del ayuntamiento, del parlamento, o incluso con las huelgas y así, te hacen unos seguimientos que son muy interesantes pues yo creo que sí que es un, un medio de comunicación potente puede ser que sí que a lo mejor se haya perdido un poco pero gracias a programas como este eh, pues la radio sigue viva ¿no? y, y a mí me parece mmm, no sé, por ejemplo cuando me levanto y mientras, mientras me he visto y algo de que se me arregla y tal me gusta tener la radio encendida es como que ya te levantas como, no sé con otro con otro aire, ¿no? Y también a mucha gente, a veces pues si gente que vive sola o no sé, es como que te falta mucha compañía. Se siente tan bien no Estas eran las opiniones de la calle sobre la radio. Es que arricasco a todas las personas que han colaborado con el programa, dándonos su opinión, que es un auténtico placer, como ya decimos muchas veces, encontrar a gente dispuesta a colaborar, a opinar y sobre todo yo creo que a veces viene bien opinar sobre estas cosas porque en muchos momentos... Son cosas que ni tan siquiera nos replanteamos, a veces cuando vamos con la grabadora y empezamos a preguntar a la gente, a veces la gente dice, pero qué clase de cosas me preguntas, pero después de pasados unos minutos y de reflexionar, al final acaban indagando en, en posibles respuestas y también les viene bien, yo creo que para... ...para reflexionar... ...y para analizar... ...diferentes cuestiones... ...que como decimos... ...muchas veces... ...están ahí... ...y a veces no les hacemos... ...mucho caso... ya que pararse un tiempo... ...a pensar... ...a reflexionar... ...sobre cómo vivimos... ...las cosas que pasan... ...en nuestro mundo... ...y qué manera... ...y de qué manera... ...en algunas ocasiones... ...podemos cambiar... ...lo que está a nuestro alcance... ...y en otras ocasiones... ...pues... ...podemos... ...no... ...aprobar... ...X cosas... ...o intentar apostar por otras... ...así que... ...lo dicho... ...es que recasco gente. Y podíamos escuchar que la gente en general opina que la radio pues sigue siendo un medio de comunicación que puede que sí que haya perdido, pero que sigue todavía estando bastante vigente en la vida de las personas, que es importante. La radio acompaña mucho, como decía la última de las chavalas que hemos podido entrevistar, que te acompaña. Igual estás en tu casa y o bien la radio o a veces también la televisión es otro medio de comunicación que... También es muy potente y que ha comido mucho a lo que es la radio pero yo creo que te acompaña te hace te hace esa compañía y muchas veces además si pillas buenos programas te puedes enterar de muchísimas de muchísimas cosas tanto de música como de información y de diferentes alternativas así que hay que seguir apostando por, por las radios o como decía también otro de los chicos que hemos entrevistado pues ahora tienen mucha cabida pues radios de, pues de mayor auge ¿no? pues de mayor pues laser la cope radios que al final pues tienen más tirada tienen más frecuencia y al final la gente pues puede contactarlas y, y seguirlas mejor. Pero no por ello las radios locales deben de desaparecer, todo lo contrario, creo que las radios locales son muy importantes, muy necesarias, pues porque permiten llevar adelante programas muy diferentes, con contenidos variados, dar la oportunidad para que la gente pueda llegar, expresar, comentar, dirigir sus programas. ...a su antojo y al final hacer cosas muy muy interesantes... ...como por supuesto las que se hacen en Berriozar y Ratia... ...con toda la parrilla de programación que hemos tenido... ...que han sido muchos programas variados y muy interesantes... ...cada uno muy diferentes unos de otros... ...pero todos eh, muy válidos y al final mmm, que tienen que seguir adelante... ...en la próxima temporada que volveremos en septiembre... ...con muchas más cosas, las pilas cargadas seguramente o esperemos que también con novedades y al final hay que seguir adelante, hay que seguir apostando que las radios tienen mucho que decir, que tenemos que seguir adelante que es una pena, como en los años 80 había un montón de radios locales en los 80, en los 90 que seguían hacia adelante lo que pasa es que al final esto es como todo llegan los grandes, te comen tu, tu espacio y al final te dejan como te dejan Pero no por ello seguiremos luchando y seguiremos apostando porque los medios de comunicación también puedan ser libres. Estemos aquí dando guerra, pudiendo hablar de temas muy novedosos y que no perdamos el espíritu de la radio y que todo el mundo a seguir escuchándolas y a seguir apostando por ellas. La próxima semana volveremos aquí en el Choco de la Calle con más temas para analizar y para debatir por el pueblo. Eta ezan de bar Por el borracho y que mata Don't worry Be happy Por la mañana toca currar Al puto jefe, quieres ahorcar Don't worry Be happy Y aquí continuamos, pasados ya unos 17 minutitos de las 6 de la tarde y esta sintonía nos lleva a El Choco Laboral, esta semana con técnicas para realizar una búsqueda activa de empleo más completa y mejor encaminada. Lo más importante de todo y como decimos todas las semanas es intentar dentro de lo que se pueda manteneros motivados, motivadas y no dejar que la pereza, que la rutina y que sobre todo la situación de desempleo se os apodere y nos permita activaros y realizarla con energía o al menos con un poquito de optimismo. ¿Qué se puede hacer ante una situación de desempleo? Pues vamos a pensar en aquellos pasos iniciales que todas las personas sería recomendable que hiciesen en el momento de estar en desempleo o si lleváis un periodo de tiempo largo, que también se dice en esta situación, pues intentar un poco reflexionar sobre cómo estáis haciendo las cosas y a ver si desde aquí os podemos aportar alguna nueva idea. Lo primero de todo ante una situación de desempleo es acudir al Servicio Navarro de Empleo correspondiente. Es una manera de sacar la tarjeta de desempleo, de estar con la orientadora, con el orientador laboral, de indicar tus preferencias laborales para que de esa manera te puedan tener en cuenta ante futuras ofertas acordes a ellas. Una vez que ya te estáis inscritas, inscritos en el Servicio Navarro de Empleo, Es importante también registraros en las bolsas de empleo ofertadas desde Foren y desde UGT. Foren se encuentra en Mutilva y aparte de poder estar con el orientador o con la orientadora laboral, una vez que os inscribáis en la bolsa de empleo podéis igual hacer uso de el local que tienen para la búsqueda por Internet y también estar atentos y estar atentas a los cursos formativos que se ofertan. Esta semana eh, han salido también algunos cursos, por lo tanto, todas aquellas personas que les interese, aunque ya llegáis un poquito tarde porque las preinscripciones se empezaban a realizar el viernes de la semana pasada, podéis... Eh, Intentar informaros de lo que hay y si hay algo que os interese y tenéis un hueco, pues a ver si sois seleccionados o seleccionadas para realizar el curso. A inscribiros en las bolsas de empleo Forem Utilva y UGT está en la Avenida Zaragoza. También tendréis formación que está en el primer piso, podéis consultarla y, y ver si alguno de los cursos es interesante y os puede permitir o bien... Eh, dotaros de habilidades para un puesto de trabajo o sino también que os sirva como distracción para poder estar en activo en estos momentos de búsqueda de empleo. También es importante acudir a las empresas de trabajo temporal. En Iruña hay 18 y una parte de ellas están ya solamente se puede realizar el contacto por medio de internet. donde podéis obtener un listado de las CTT? O bien en el Servicio Navarro de Empleo, los ordenadores, tenéis un, una información abajo ...que os podéis imprimir de manera gratuita el listado con las diferentes ETTs... ...si no cuando vayáis a alguno de los sindicatos a inscribiros a las bolsas de empleo... ...también les podéis pedir un listado de las empresas de trabajo temporal... ...importante acudir con una fotocopia del DNI y de la seguridad social... ...ya que en una parte de ellas sin esos datos no os van a coger el currículum... ...y así de esa manera os agarráis un segundo viaje es importante inscritos también por medio de internet, realizar una búsqueda activa de empleo pues por los diferentes portales de internet, pues por ejemplo, sería InfoJobs, en aquellas empresas que os interesen, observar si en la página si tienen página web, si tienen una bolsa de empleo para poder re registrar los datos y que de esa manera pues entráis dentro de de las personas que están interesadas en trabajar en la empresa y en el momento en el que hay algún puesto vacante, pues podáis ser una de esas personas seleccionadas. También es importante que tengáis en cuenta a la gente que tenéis a vuestro alrededor. Hablar con personas, que la gente sepa que estáis en una situación de desempleo, pero no a la desesperada, sino con la intención de buscar oportunidades de gente que esté por ahí que os tengan en cuenta que se acuerden de vosotros de vosotras cuando conozcan una oferta laboral y de esa manera pues también el boca a boca es más que importante en estos tiempos hacer formación también es interesante o también rellenar vuestro tiempo libre con actividades que os mantengan en activo porque si no al final es fácil caer en una rutina y caer en la desmotivación que ocasiona estar en desempleo por lo tanto antes de esta situación, es mejor intentar sobrellevarla lo mejor posible y no cargaros con esa sensación de malestar constante que genera el no tener un puesto de trabajo y en algunas ocasiones ingresos económicos. Pues bien, entonces, vista visto esta, eh, lo más general, también es importante que os hagáis con un listado de empresas acordes a vuestros intereses laborales y que os organicéis de tal manera en el que acudáis a dichas empresas para presentar vuestro currículum si sí, en algún momento inter... inter Y, o sea intentar preguntar si en esos momentos las personas si están contratando personal si creen que lo van a hacer pronto y mostrar un interés en la empresa es conveniente o al menos desde el choco recomendamos que en ningún momento vayáis vendiendo una situación catastrófica de vuestra vida porque a la gente no le interesa escuchar problemas y malestar porque así de esa manera todo el mundo creerá que su situación es la más dañina por lo tanto ir con energía e ir con motivación pero no vendáis penas porque al final lo único que vais a conseguir seguramente sea más rechazo Podéis proponer también vuestros propios vuestros propios trabajos, por ejemplo, si os queréis dedicar este verano a cuidar niños, a cuidar niñas o a cuidar personas mayores o a ofrecer servicios de mantenimiento, podéis colocar carteles por los diferentes puntos estratégicos donde la gente pueda consultar la información. Desde el Choco ya sabéis que también tenéis las puertas abiertas para que si en algún momento hay alguien que quiera ofrecer sus servicios, pueda hacerlo. Desde aquí lo anunciamos y de esa manera, pues las personas que estén interesadas sadas os pueden dar un toque y y así utilizar vuestros propios servicios. Poco más que decir que muchísimo ánimo que sabemos que es duro, que hay muchos momentos de bajón pero que tenéis que seguir adelante, intentar motivaros, automotivaros eliminar también de vuestra vida a esas personas que son tóxicas que lo único que hacen es repercutir negativamente, también tener en cuenta que en muchas ocasiones las personas más tóxicas que podemos tener a nuestro lado somos nosotras mismas y que por lo tanto tenemos que hacer Un esfuerzo por no dejarnos vencer por la desmotivación y por la situación constante de malestar. Así que muchísimo, muchísimo ánimo, seguir adelante con esta búsqueda activa de empleo, revisar periódicos, revisar internet, estar en activo, haceros un planning estructurado y sobre todo organizado y seguir adelante e intentar avanzar. Cada día hacer cosas nuevas para obtener resultados diferentes. La próxima semana volveremos aquí con más técnicas o con más ofertas del mercado laboral. ¡Ánimo! For my love, love's going to leave Casi ha pasado media horita de programa, continuamos aquí en el soco en este caso en el choco de la sexualidad, aquí en Berrioza y Ratia 100.8. Como decíamos en el inicio del programa, esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre una encuesta que se realizó a hombres y mujeres, el que hablaba de cómo nos comportamos ante el sexo. Un sondeo del Instituto Europeo, ...realizado entre casi mil hombres y mujeres... ...llegado a conclusiones bastante interesantes... ...por ejemplo, algunos datos así generales... ...el 36% de los hombres afirmó... ...que estaba de menos un ambiente romántico... ...veladas íntimas y mucha ternura... ...de, de hecho... Un 52% dijo estar más interesado por una historia de amor que por la aventura de una noche Así que parece que las cosas han cambiado mucho De lo que en cierto modo tenemos, o al menos yo voy a hablar de mí Que tampoco puedo generalizar de lo que yo pienso a veces sobre sobre vosotros, los hombres Ellas, dice en cambio, se convirtieron en consumidoras de hombres Las mujeres encuestadas afirmaron querer un hombre experto bajo las sábanas Bueno, estos son los datos generales. Vamos a ir desglosando poquito a poco los datos concretos que dieron. Fueron 480 hombres encuestados, casados o viviendo en pareja, de 36 a 60 años. ¿Has perdido el deseo erótico? Les preguntaban. Un 56% dijo que sí, pero solo con respecto a la pareja. Sí hacia todas las mujeres, un 15% y un 29% dijo que Nanay, que no la había perdido. ¿Qué estimula la líbido de los hombres encuestados? Una cena a la luz de las velas, un 36%. Una relación rica en ternura, un 20%. Encontrar otra mujer para enamorarme, un 18%. Cambiar el estilo de vida, un 16%. Y dedicarme más tiempo a mí mismo, un 5%. ¿Qué, histor qué historias de amor les gustaría vivir? Un amor muy romántico, un 52%. Una aventura intensa pero breve, un 28%. Y Solo sexo sin implicaciones, un 20%. ¿Qué les provoca la pérdida de deseo? Pues la falta de romanticismo, un 36%, el cambio físico de la pareja, un 20%, la rutina del día a día, un 18%, llegada de hijos, un 14% y a veces el exceso de trabajo y del estrés, un 9%. ¿Qué decían las mujeres? 498 mujeres encuestadas, casadas o viviendo en pareja, de 29 a 62 años. ¿Habéis perdido el deseo erótico? Les preguntaban. Y sí, hacia todos los orientales en general un 38% sí pero sólo hacía mi pareja un 26% que no un 311% qué es lo que no te gusta de los hombres que no estén a la altura de las expectativas un 54% que son muy aburridos y poco concretos un 20% Que son muy egoístas un 15% que no son románticos un 11 dato que choca porque los hombres deseando tener relaciones más románticas y las mujeres quejándose de que los hombres no son románticos y que solo van a lo que van y parece que esto es una contradicción entre lo que los hombres y las mujeres piensan bueno Lo que les, eh, ¿Por qué la pareja te atrae ahora menos? Porque no entiende lo que espero de él, un 31%, contestaba. Con el tiempo ha perdido su atractivo, un 26%, está siempre cansado, un 17%, porque no se cuida y al final va ganando peso, un 14%. ¿Qué tipo de hombre les gustaría meter en la cama? Un hombre decidido, un 32%, que vaya al grano, un 27%, que sea capaz de satisfacer, un 22%, que sea tierno y que nos mime, un 16%. Que volvería a encender el deseo de estas mujeres encuestadas, dedicarme tiempo más tiempo a mí misma, un 45%, encontrar a otro hombre, un 28%, y recibir más atenciones por parte de mi pareja un 23%. La verdad es que es interesante, a mí me parece ver estos datos son muy generales, no se ve, o sea, no se puede tampoco establecer que esto sea la opinión general porque al final serán 400 y pico personas encuestadas de millones y miles y miles de millones más, pero bueno, al menos son datos que también nos hacen reflexionar algunas algunas cosillas, ¿no? Sobre todo que Hay un porcentaje, tanto de mujeres como de hombres, que pierde el deseo por su pareja pasado un tiempo. Seguramente que sea o por bien la rutina, o por la convivencia, o porque llega un momento en el que la historia ya pierde un poco el norte y que al final, o bien es que en algunas ocasiones, la chispa ya se ha pasado y ya no hay nada que hacer o en otros momentos pues también el estrés, la vida cuando hay hijos, cuando hay hijas, que digamos que la relación se aplatana en cierto modo y que al final pues lo único que se genera es cansancio, pocas ganas de aguantar a la persona que tienes al lado y a veces es necesario pues replantear qué es lo que quiero hacer con mi vida y si quiero seguir con esta persona que tengo aquí a mi lado. También me parece interesante los datos que hemos visto que volvería a encender el deseo, que las mujeres o decían que eh, necesitarían tener más tiempo para ellas mismas, frente a los hombres que tenían también un porcentaje, pero bastante bastante menor de lo que sería un 5% tan solo. Así que a veces estas cosas chocan, ¿no? dice o sea, nosotros tenemos como mucho deseo de tener tiempo para cuidarnos, para... Para, pues, para sentirnos guapas, para ponernos pues bien, los hombres pues también, pero la verdad es que los porcentajes son diferentes. Al final No nos gusta hacer distinciones entre mujeres y hombres, esperemos que las nuevas generaciones sean más igualitarias y vengan con planteamientos más equilibrados, pero a veces el estilo educativo que se nos ha dado desde que somos jóvenes, de que somos niños, de que somos niñas, al final nos hace muchas veces tener eh, diferentes comportamientos ante, diferente, ante determinadas situaciones que nos hacen creer que somos ya de, de nacimiento de esta manera, pero a veces una parte será biológica y una gran parte, porcentaje muy amplio, será aprendido. Pues son los datos de la encuesta. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes algo que decir? ¿Cómo ves los porcentajes? ¿Cómo ves estas cuestiones? ¿Qué es lo que tú desearías cambiar de tu vida sexual? ¿Qué cosas no estás conforme con la pareja que tienes? ¿Con tu realidad personal? Cuéntanos todo aquello que quieras a través del Facebook, en el Choco Berriazar y Ratía, o si no te también puedes hacerlo por medio del correo electrónico en El choco, .es. Esperamos vuestras respuestas, vuestras aportaciones Y poco más que decir sobre sexualidad esta semana La semana que viene volveremos con más temitas Con más informaciones sobre sexualidad Para aumentar el conocimiento Y también para tener una sexualidad y una vida sexual Más plena y satisfactoria cat, 264 my cat, poor pussy, poor pussy cat. Y continuamos aquí en el choco en este caso la música tranquilita nos lleva al choco del bienestar una sección que pretende analizar diferentes cuestiones relacionadas con nuestra personalidad, con nuestro comportamiento, maneras de enfocar nuestra vida que en algunas ocasiones nos producen malestar y en otras ocasiones pues nos produce una situación de agobio o incluso de bloqueo. Es importante dedicarnos tiempo para reflexionar sobre nosotras mismas, sobre vosotros mismos, para tener en cuenta las cosas, la manera que tengo de funcionar, qué situaciones son aquellas que me producen mayor alteración, qué cosas me gustaría modificar, qué comportamientos de mi vida y qué situaciones son aquellas que me producen satisfacción y que ya estoy haciendo por tener una vida más plena y más satisfactoria. Esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre, el digamos, las relaciones sentimentales que hacen sufrir. Nadie puede controlarnos a menos que nosotras mismas o vosotros mismos lo permitamos. Una relación sentimental que hace sufrir no debería estar en nuestra vida, porque las relaciones son para disfrutar. Puede que existan momentos en los que se pueda dar un bache, se pueda dar un conflicto, haya situaciones que no superen y que se pasen temporadas pues más de bajón que de bienestar. Pero es importante, sobre todo, valorar, pensar qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que estoy haciendo con mi vida sentimental, con la persona que tengo a mi lado, si realmente estar con ella me produce más momentos de placer o si me produce más momentos de angustia. Y analizando eso, estos momentos, darnos cuenta de si es algo momentáneo por un bloqueo que estamos atravesando por una situación de estrés o si es algo ya que creo que no va a tener remedio y estoy viviendo una relación conformista que no me está permitiendo explayarme a otro tipo de relaciones que puede que me produzcan mayor placer, mayor bienestar. ¿Cuáles son algunas ideas para restaurar la relación interna? y, sobre todo, tener más calma y más sensación de bienestar? por pues la primera de ellas es esforzarnos. Todo lo que queramos merece esfuerzo. Y si, sí, en cierto modo, has hecho un compromiso, un pacto ideado, un proyecto el día que decidiste formar una pareja, ese esfuerzo por cambiar hábitos, que no te hacen bien, te dan los resultados que estás esperando. Otra de las ideas sería perdonar los errores. Reparar implica ver a la otra persona y a ti mismo como un ser falible, capaz de equivocarse, pero también capaz de poder arreglar el error y seguir hacia adelante. Una pareja sana no se avergüenza de sus errores, los asume, los perdona, diseñan un plan un sueño para poder compartir en un futuro. Valorar a la persona que tienes a tu lado. Esto es fundamental y creo que en una gran parte de las ocasiones se nos olvida porque, en cierto modo, echamos demasiada carga a la, a la emoción. En muchas ocasiones aguantamos una, un comportamiento que no nos gusta, aguantamos otro, en algunas ocasiones no lo decimos, vamos cargándonos mucho y, al final, lo único que hacemos es infravalorar a la persona que tenemos a nuestro lado cuando, en el fondo... Aunque tenga algunos defectos, tendrá bastantes virtudes. Por lo tanto, lo más importante de todo es comenzar a ver a la pareja desde el otro lado. Valorar lo que tiene y no lo que le falta. Porque si al final nos dedicamos a darnos cuenta de todos sus fallos es muy difícil que seamos capaces de tenerla en cuenta y de disfrutar de su compañía. También es muy importante no ser víctima. Evita quejarte en todo tiempo o criticar para que tus energías estén dirigidas hacia construir y no hacia destruir, porque esto va bastante al hilo de la valoración que hacemos de la persona que tenemos al lado. En muchas ocasiones pues puede ser que nos enfademos con la persona que tenemos a nuestro lado, puede ser que estemos pasando por un momento de batte entonces descargamos la pistola y empezamos a disparar constantemente contra esa persona y a sentir que no somos felices, que es que no hay derechos, que fíjate lo que me hace, fíjate lo que me dice, fíjate tal, fíjate cual. Entonces al final te va retroalimentando. Importante, no te quejes y busca soluciones y sobre todo valora a la persona. Y si llega un momento en el que te das cuenta de que no tienes nada que valorar de la persona, pues simplemente toma una decisión y déjala. Y sobre todo... Dino a la nostalgia. Una pareja sana no añora el pasado porque sabe que lo que tienen por vivir siempre es mejor y que cada día son dueñas de crear su propio futuro. Por lo tanto, seguir hacia adelante si creéis que merece la pena y si no, pues perdonad. Aunque suene muy fácil y las cosas necesitan un tiempo, un proceso de pensar, es importante tomar decisiones. Si veis que estáis muy bloqueadas como pareja o que tú misma o tú mismo estáis pasando un momento de bache, háblalo con la persona que tienes a tu lado, planteale quizás la mejor solución es a hubiera una persona especialista que os pueda dar unas pautas para intentar evitar... Eh, que sigáis bloqueadas y de esa manera pues intentar que si existe todavía cariño y amor pues podáis acelerar y podáis intentar volver a lo que era o mejorar la situación que tenéis en este momento Y si quizás es el fin ya de vuestra relación, pues al final también tomar esa decisión de decir ya no queremos seguir juntas, nos queremos o nos hemos querido mucho, pero en este momento tenemos que vivir nuestra vida por separado. Decidas lo que decidas, siempre ten en cuenta una cosa, que tienes que tener la sensación de plenitud una vez que hayas tomado la decisión y que aunque en un principio sea difícil, el futuro que te espera seguramente que sea mejor porque habrás hecho lo que realmente querías. Así que Esto es todo esta semana en el Choco del Bienestar, os deseamos que sigáis adelante con vuestro viaje de descubrimiento y de análisis personal. Estamos aquí en el Choco, la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco. Ya sabéis que es una sección abierta para que todas las personas que lo deseáis podáis compartir con el programa pues vuestras sugerencias, vuestras críticas, vuestros gustos, todo aquello que deseéis si os habéis iniciado en un negocio queréis venir aquí a hablar de él y que la gente lo pueda conocer, si estáis atravesando un momento de plenitud, un momento de bloqueo, todo lo que os apetezca si queréis vivir la experiencia de lo que es estar en la radio, pues también lo tenéis abierta pues para que disfrutéis aquí en nuestra compañía y que también nosotras podamos disfrutar de vuestra compañía. Esta semana desde el Choco hemos, querido, hemos creído conveniente dedicar unos minutos para hablar sobre un tema que está a la orden del día que la verdad es que es bastante... A mí me escandaliza bastante que a día de hoy todavía se sigan dando violencia de género cuando se está apostando por intentar no crear leyes, crear recursos, no se concienciará a la sociedad de que de que la violencia de género debe desaparecer y que ante cualquier situación de violencia de género no hay que permitirlo. Pues haciendo un poco de revisión por internet y teniendo en cuenta las últimas noticias de esto de De mes de mayo y de junio, no pueden, con no irnos más atrás, nos hemos dado cuenta de la cantidad de víctimas que ha habido en este tiempo. En concreto, os podemos decir que en este 2013, a día de hoy, son 32 las mujeres que han sido asesinadas, violencias de doméstica han sido 6, mujeres víctimas de violencia de género han sido 24 casos en investigación policial han sido están siendo están dándose ocho de ellos. Así que con estos datos unidos a los que el balance del 2012 fueron 61 mujer 61 mujeres muertas por violencia de género, pues la verdad es que es bastante importante que analicemos qué está pasando, qué está sucediendo, por qué los casos se siguen dando, por qué Las mujeres asesinadas siguen estando ahí y que se está haciendo que el mensaje no llega o nos está parando lo que se debería de parar. En cierto modo, hablando con gente sobre el tema, en muchas ocasiones se hace mención a la educación, la educación que se recibe por parte de, del sistema. En muchas ocasiones la educación lo único que genera es distinción, no es un sexismo puede que en muchas ocasiones ni tan siquiera se detecte a primera vista, pero valores que ya nos inculcan desde que somos pequeñas, desde que sois pequeños, que nos hacen ser diferentes y ser tratadas de manera diferente es un es algo comentarios que en muchas ocasiones parecen inofensivos puede que para una persona en un momento de bastante autoestima no supongan nada pero para una persona en un momento de baja autoestima tanto ellos como ellas porque al final la violencia de género por parte de la o sea, los agresores las las personas que agreden generalmente suelen ser personas con un nivel de autoestima bastante bastante bastante bajo que al final lo único que hacen es depositar su rabia contra la persona que tiene ...la al lado... Esto no es justificable simplemente con, un, con una autoestima baja, sino que en muchas ocasiones también es parte de la estructura social. Son, en cierto modo, una educación que les ha hecho superiores, pues puede que también sea causante de toda esta de toda esta discrepancia y que al final se sigan dando casos de violencia de género. Pero, por ejemplo, nos preguntamos, ¿la violencia de género no disminuye a pesar de la sanción de las leyes cada vez más estrictas? ¿Por qué? Pues hemos encontrado por la red que un informe recientemente aparecido en España dice que diariamente se calcula que entre 20 y 25 hombres acarician la idea de asesinar a su mujer. Imaginariamente están cavilando al modo a la que la alejarían de sus vidas. Planean cómo acuchillarla, asfixiarla, etcétera, etcétera. Los más fríos suelen expresarlo... Cuando pues cuando se dan cuenta, pues quizás se retraen. Y en otras ocasiones, pues ni tan siquiera se habla y no se es consciente. Yo en algunas ocasiones he pensado que también la gente actúa en cierto modo por por, bueno, pues por invitación social, pues gente que está más o menos equilibrada, nunca jamás se le pasaría por la cabeza, pero bueno en algunas ocasiones gente que está atravesando por momentos malos o por momentos en los que se le está yendo un poco la cabeza, pues al final puede ser que sea lo que necesita para tomar la decisión de hacerlo. Esto no es justificable porque la violencia, en eh, ningún tipo de violencia puede ser justificada y al final quien agrede y quien mata, al final tiene que analizar qué está pasando por su vida y qué es lo que no está siendo capaz de controlar, que al final está costando la vida de la persona que tiene a su lado y de la familia que deja por ahí. Frases como «cuidado con lo que haces», «con quién vas», «tras la responsabilidad de las agresiones sobre las mujeres» y «descargan a los agresores de su responsabilidad», «erradicar la violencia contra las mujeres es un gran objetivo», Porque agredir a las mujeres es un delito, pero hasta que consigamos erradicarla es necesario que sepamos reconocer a las personas que agreden y las situaciones de violencia para poder actuar. Es necesario romper la solidaridad masculina con los tíos que agreden. Es importante en cierto modo pues denunciar cuando se cuando exista una agresión porque nadie se merece que ...al final sea agredida... ...en la educación y en la sociedad... ...los prejuicios sexistas siguen existiendo... ...pensar que hay cosas de mujeres... ...y cosas de hombres... ...educar de manera diferente a niños y a niñas... ...pensar que los chicos deben de ser... ...agresivos, dominantes, duros... ...mientras que las chicas deben ser dulces... ...cariñosas, dependientes... ...pensar que la violencia machista es algo natural... ...creer que la violencia es un problema... ...individual de unos pocos hombres... ...a los que se les da la mano... ...que no saben controlar sus deseos y que abusan de drogas y de alcohol pensar que las mujeres no tienen que tienen lo que se han buscado o que son demasiado tontas para escapar de los maltratadores al final es muy importante saber qué está pasando, saber lo que hay y saber qué es lo que debemos hacer recursos para prevenir agresiones pues por ejemplo podemos destacar que caminar con seguridad cuanto más en segura vayas, más vulnerable te verán, ocupa el espacio vital, confía en tu propio criterio si crees que algo va mal actúa, solo tú sabes si algo te gusta, te molesta o te agrede tú debes de decidir recuerda derecho a decir no nadie tiene derecho a imponer nada que tú no quieras, el cuerpo que tú tienes es tuyo y quien bien te quiere, te quiere bien. Se trata con respeto, no hay que admitir ningún tipo de, de maltrato, porque al final eh, quien te quiere te hará llorar, ¿no? Muchos dichos de este estilo, al final dices, no me quieras tanto y quéreme bien y trátame con cariño, con delicadeza y con amor y sobre todo en muchas ocasiones es importante que sea en la propia persona quien se trate con cariño, se trate se trate con amor Chicas ante una situación de agresión es importante llamar la atención de la gente por ejemplo pues puedes gritar fuego o algo que identifique que está sucediendo si una situación no te gusta pues eso hacelo saber si te acosan o maltrata Lo que tienes que hacer es denunciar, no estáis sola. Recuerda que la mirada, el voz y el cuerpo son armas para enfrentarse a las personas agresoras. Si has sufrido maltrato o una agresión sexual... Aún si te has defendido y se te ha quedado en el intento, aunque todavía no quieras denunciar, es importante tomar la decisión y denunciar. Llama a alguien de confianza, amistades o familiares para que te acompañen. Si te da apuro hacerlo a ti misma, acude al hospital o al juzgado y cuenta lo que te ha sucedido y sobre todo pues puedes acudir, apoyarte de todos aquellos recursos en el que trabajan con personas que han sido víctimas de violencia de género, porque al final a veces compartir la experiencia te puede venir bien para intentar buscar gente que también esté en tu misma situación y que en algunas ocasiones vos pues, pueda servirte de apoyo. Esperemos que las cosas puedan mejorar. y que los, el número de víctimas cada vez vaya a menos y que las cosas, pues al final, que la situación sea más sostenible, que se tomen las medidas que se tengan que tomar y sobre todo que se intente parar todas aquellas situaciones de maltrato, porque al final, en esta ocasión hemos hecho mención a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, pero también creo que quizás no para esta temporada, pero para la temporada que viene dedicaremos yo algún programa para hablar también sobre la violencia que se ejerce hacia los propios hombres, que en muchas ocasiones pues está un poco olvidada y que al final no se trata de violencia de una clase o de otra, al final la violencia de género se da más pero que también hay que evitar cualquier tipo de violencia porque al final las personas debemos tratarnos con respeto, con igualdad y sobre todo debemos vivir en una sociedad más justa y en la cual no tengamos miedo de tomar decisiones, de salir a la calle y que podamos ser libres. Pues esto ha sido todo esta semana en la sección de Tu Choco. Si quieres comentarnos algo, sabes que puedes hacerlo por medio del Facebook o del correo electrónico. La próxima semana volveremos aquí con más temas para compartir con todos vosotros y y con todas vosotras. Running a cuatro minutitos de las 7 de la tarde llega el momento de comenzar a despedirnos que el tiempo pasa muy rápido que los casi 60 minutitos yo ni me he enterado Yo espero que todas las personas que nos hayan estado escuchando pues podáis haber disfrutado de, de las diferentes secciones que desde el programa os hemos ofrecido y que sepáis que tenéis las puertas abiertas para comentar, para poder venir aquí, que hoy es el penúltimo programa. La semana que viene haremos ya el programa final de temporada que han sido muchos y que intentaremos hacer un... ...una recopilación... ...una valoración de estos... ...prácticamente nueve meses... ...de emisión del Choco... ...que la verdad es que ha sido un auténtico placer... ...que el tiempo además pasa muy rápido... ...tanto los 60 minutos como los nueve meses... ...que casi no nos hemos dado ni en cuenta... ...que todavía me acuerdo de casi... ...como si fuese ayer del primer programa... ...que venías aquí y decías... ...ay, ama, no sé ni lo que voy a decir... ...y ya, nueve meses han pasado... ...que ha sido un auténtico placer... ...que nada, que la semana la disfrutéis muchísimo... Que todas aquellas personas que estéis en desempleo, pues os animamos a que sigáis los consejillos que os hemos dado, que seguramente que ya los tengáis más que escuchados, pero que sigáis adelante, que al final hay que mantenerse lo más activas posibles para intentar volver al mercado laboral, que también disfrutéis de todo lo que de todo lo que podáis disfrutar de las pequeñas cosas del día a día sobre todo esperemos que podamos disfrutar del tiempo, empezar a ver si dejamos ya las inundaciones, las lluvias, el frío y este tiempo que ya no nos produce más que angustia y que el sol salga que podamos estar felices contentas todas las personas y que al final el estado de ánimo con un poquito de sol y disfrutando de una caña en una terraza se vive muchísimo más a gusto y más realizadas, así que poco más que decir que todo lo que qué lo podéis comentar por Facebook o por el correo electrónico que estaremos más que contentas de recibir vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras opiniones sobre cualquiera de los temas que se hayan tratado a lo largo de todo el programa. Y que, y que nada, que la semana que viene volvemos aquí de 6 a 7 en El Choco El fin de semana las repeticiones serán a través de, de la radio de 10 a 11 de la noche El sábado y el domingo Y que el programa también lo podréis encontrar colgado en el Facebook Para que también pues aquellas personas que no os haya dado tiempo de llegar a la hora Pues lo podáis rescatar y escucharlo con calma y con alegría Pues nada, un mucho muy grande y la semana que viene volvemos aquí en la 100.8 Bea Riosar y Ratia el Choco. ¡Ale, agur!